Pues comenzamos, eh, lo dicho en el inicio de este espacio... ...el Foro de los Recursos Humanos, el último de este año 2008... ...con muchas novedades, ya han visto ustedes... ...cómo se está desarrollando el canal Foro TV... ...con los eh, protagonistas, las voces y la imagen protagonista... ...en la dirección y en los recursos humanos... ...y muchas ideas de todos los eh, colaboradores que nos acompañan... ...pero vienen ustedes por dónde... ...en esta eh, sección última del año 2008... Hemos tenido a bien reflexionar sobre eh, bueno siendo pragmáticos también siendo realistas viendo el vaso medio lleno hablar de, de bueno de la de la crisis eso no sería novedad miren ustedes pero ser feliz en tiempos de crisis eh, ¿cómo lo ven ustedes es posible bueno pues hay un eh, speaker consultor eh, don carlos andreu que se está recorriendo pues España eh, y, y parte también de Europa hablando de este asunto y de otros como speaker y, y consultor. Lo he llamado en esta en este último día prácticamente del Foro de los Recursos Humanos en 2008 y nos ha atendido amablemente. Querido Carlos, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Francisco, bien ayudado, gracias. Bueno, muchas gracias. Eh, ser feliz en tiempos de, de crisis, ¿es posible, don Carlos? Hombre, Sin duda alguna haciendo alguna es posible y es necesario no después y es necesario eh, porque en el fondo eh, cuando se acabe la crisis tendremos tanto trabajo que entonces tampoco podremos ser felices ¿no? con lo cual hay que hay que buscar la felicidad en, en todos los momentos ¿no? en los tiempos de crisis y en los tiempos de, de bonanza eh, lo que también es cierto es que en esto no solo todo depende de nosotros sino que también nos tienen que dejar un poquito no porque eh, en realidad uno se levanta por la mañana pone la radio abre el periódico y todas las noticias son negativas, ¿no? Es resulta eh, eh cuando menos difícil eh, encontrar una noticia positiva cada día en el periódico, ¿no? Ajá. Entonces eh eh parece como que hay gente que no soporta que hay alguien que le que, que que le vaya bien, ¿no? O sea, te dices cómo te va y dice, "Oye, chico, pues a mí de momento me va muy bien" y tal. Pero pues, este tío está loco, ¿no? O sea, te eh que pretende, ¿no? Nos quiere vender una moto o algo, ¿no? Es es, es hay, hay gente que no que, que no puede entender que haya gente que le vaya bien, ¿no? Pero Ajá. sí, hay gente, hay gente que le sigue yendo bien las cosas cinema y, y, y, y todos en general ¿eh? y todos en general tenemos momentos a tenemos eh, eh, puntos de vista digamos en los que ver nuestra vida de manera más positiva en el fondo los problemas que tenemos dentro de que puedan ser graves pues haber perdido el empleo o alguna una posición de estas alguna situación de estas que puede resultar un poquito compleja en realidad objetivamente ese problema no es no es tan grave como como puede haber otros no entonces todos nuestros problemas en el fondo no son tan graves como nos como nos, nos los pintamos a nosotros mismos no uh -huh. entonces siempre hay que ver un, un lado positivo en la vida no uh -huh. sin duda es posible es posible sin duda alguna que en este espacio a lo largo y ancho y el hice el día 24 chequeando los aspectos positivos del 2008 en recursos humanos con responsables de recursos humanos lo tienen ahí en el canal especializado foro recursos humanos puntocom pero bueno uno habla con eh, con muchos directivos a lo largo y ancho de, de la semana usted también como speaker como consultor eh, bueno que lleva ya muchos años eh, máster del y licenciado en derecho muy en contacto con la consultoría en, en empresa y eh, bueno cómo re están reaccionando Eh, y no tiene nada de sencilla esta, esta pregunta, aunque la contestación sea un poco compleja también. Pero, ¿cómo están reaccionando los directivos, ya no las empresas, los directivos cuando usted les habla de que es posible ser feliz en tiempo de crisis? Hombre, eh, a ver... Eh, mundo reacciona positivamente porque en el fondo no, no o sea, la, la fórmula no es ninguna fórmula secreta que solo tenga yo, que solo tenga alguien, sino que la fórmula de la felicidad la tenemos cada uno dentro de nosotros y tenemos que saber encontrarla, ¿no? Tenemos que saber encontrar básicamente eh, qué es lo que queremos, que básicamente tiene que ser un, un equilibrio entre nuestra vida profesional, nuestra vida familiar, nuestra vida con los amigos eh, eh, y nuestra vida un poco más allá de qué es lo que o sea qué queremos ser en la vida, ¿no? Es un equilibrio de estas cuatro cosas eh, que esto lo, lo marcamos nosotros saber pues, hacia dónde queremos ir y cómo llegar y ya están ¿no? hoy disfrutar mientras estamos llegando con lo cual la, la solución al, al problema no es muy difícil eh, lo que sí que me sorprende es que, que o sea que como digamos como mis mensajes digamos son recogidos por los por los directivos en el sentido de que muchas veces les sorprende que, que alguien eh, eh, tenga que venir a contarles algo que resulta tan sumamente sencillo, digamos uh -huh. así, ¿no? Tan sumamente eh, básico, ¿no? O sea, no es, no es una fórmula compleja, es una fórmula que todos tenemos pero que tiene que venir alguien de fuera a explicártelo, ¿no? Entonces muchas veces me dicen Carlos, esto que me decías, esto que nos has dicho ya me lo decía mi padre hace 40 años y <risa> decía, <"Sí>, claro, pero, <risa> pero a lo mejor es que la, el sentido común es el menos común de los sentidos, ¿no? Y entonces uh -huh. tiene que venir alguien con un halo de, de experto de lo que quieras para que, te diga, para que te diga lo que tú ya sabías, ¿no? Lo que tú ya sabías eh, Esto respecto a los directivos respecto a las empresas a mí me ha sorprendido este último trimestre especialmente eh, la, la carga de trabajo tan brutal que he tenido eh, por esto porque yo creo que las empresas también son conscientes de que es necesario que la uh -huh, gente claro. tenga un punto positivo no o una o una o tenga un, un referente positivo dentro de todo este cúmulo de cosas negativas no uh -huh. Eh, ser feliz eh, en tiempos de crisis, eh, la posibilidad de serlo, es el título de algunas de las conferencias que ha dado por, eh, por España, eh, en la cual nosotros nos hemos perdido, eh, pero por eso le he llamado, para tener la oportunidad de, de que muchos amigos puedan compartir esta entrevista, bien ahora cuando la puedan escuchar a través del canal especializado fororecursomonos.com o en otros enlaces a través de, de, de internet. Pero no sé si estará de acuerdo conmigo, eh, y lo ha mencionado antes, esto es ser feliz va mucho con la, con la persona. Es como lo de la, la motivación, ¿no? El, el estar motivado o no depende mucho también de la propia automotivación, es decir, no esperar que te motiven, sino eh, quizás es una oportunidad este 2009 para motivarnos de otra forma, pero nosotros no, no otros totalmente de acuerdo. O sea, no no podemos esperar que nos, motive, que nos motive nuestro jefe o que nos haga felices nuestro jefe. Eso está muy claro, ¿no? Eh, eh, a ver, nos puede ayudar, ¿no? Nos puede ayudar y también nos puede perjudicar, o sea, las dos cosas, ¿no? Pero evidentemente nos puede ayudar. Pero para todas estas cosas, efectivamente, la la... la o sea, la fuente está en nosotros mismos. No podemos ir a buscarla afuera, ¿no? Eh, no no puedes hacer que, que nada de lo bueno que hay en tu vida dependa de alguien, ¿no? Porque entonces tu vida depende de esa persona, con lo cual es lo peor que te puede ocurrir. tienes que Tienes que ser tú capaz de generar en ti mismo los mecanismos y los resortes necesarios para para para, digamos, para para encontrar esa felicidad o para encontrar como como tú decías la, la motivación no eh, eh, no obstante a pesar de ello eh, como te decía al principio de la, de la respuesta los los los, los jefes o, o gente que tenemos a nuestro alrededor y eh, eh, no nos va a ayudar en nada y si acaso nos van a perjudicar no uh -huh. hace poco en un, en un foro compartía con, con, con ángel gabidondo con el rector de con el rector de la, de la universidad autónoma, autónoma verdad y eh, eh, eh, charlando ahí un rato me decía que en, en su último libro comentaba un tema, decía, yo les pido a, a, le pido a la gente que viene a verme al despacho a primera hora de la mañana, que vengan llorados de casa, ¿no? O sea, que, que, sabe, que, que, que no vengan a las 8 de la mañana a destrozarme el día desde el punto de la mañana, que uh -huh. ya es bastante duro, ¿no? Tiene que venir a las sí, ocho sí. para que yo vea alguien con malas noticias, ¿no? Entonces, eh, eh, dime algo positivo primero, llore usted solo en casa, ¿verdad? Sobre cosas que además muchas veces nosotros no podemos hacer absolutamente nada por ellas, ¿no? Eh, pero que nos estábamos demasiado en serio, ¿no? Como para amargarte el día por algo o sea, que está absolutamente lejos de tu alcance, ¿no? Entonces, eh, ser capaz de mantener esas distancias, ¿no? Y de que haya determinados problemas sobre los que tú no tienes ningún tipo de control que no te afecten, eso creo que es básico en estos momentos, ¿no? Uh -huh. Bueno, eh... Por último, eh, no es que vayamos al médico, pero eh, si nos están escuchando directivos que seguro se encontrarán con usted este año o ya se han, eh, se han encontrado, eh, vamos a ir con alguna receta si nos atrevemos. Don Carlos, eh, tres, cuatro, dos, tres aspectos fundamentales que no le puede faltar un hombre y una mujer de recursos humanos, de, de la dirección, para que esto vaya bien, dado la que está cayendo muy clara es tener claros cuáles son tus objetivos, ¿no? Tus uh -huh. objetivos eh, eh, en, el, en el en el corto y en el largo plazo, ¿no? En un corto y en un largo plazo. O sea, saber a dónde quiere ir uno, eso es, eso es fundamental para cualquier cosa, ¿no? Eh, eh, y hoy en día eh, a veces es difícil saber, ¿no? Porque, porque no solo nuestros objetivos, por supuesto, eh, por muy por muy directivos y por muy altos directivos uh -huh. que seamos, no están son simplemente ligados al trabajo, ¿no? O a unos resultados de trabajo, sino que en el, en el mundo hay muchas más cosas, ¿no? Pues uh -huh. Tenemos una familia, eh, pues cercana a la que tenemos que atender y a la que tenemos que cuidar y que nos tiene que atender y que nos tiene que cuidar, ambos recíprocamente, ¿verdad? Eh, tenemos también unos unos amigos a los que tenemos que tenemos con los que tenemos que pasar buenos ratos, es eh, eh, ser capaz de encontrar, por ejemplo, eh, momentos para, para estar con la gente, momentos para estar con los amigos, eh, con la gente que te quiere, ¿verdad? Eh, eh, en estos momentos difíciles, incluso, y, y especialmente la gente que lo está pasando todavía especialmente mal, ¿no? Pues uh -huh. los directivos que a, que a lo mejor han tenido que dejar un, un determinado trabajo, pues por, por desde la crisis, ¿no? Pues encontrar a alguien que te quiere que te echa una mano o que se acuerda simplemente que se acuerda de ti o sea, ser capaz de valorar de valorar eso en positivo es, es, es fundamental no O sea yo creo que en el que en el en el mundo o sea, en, en, en los, los, el mundo estos últimos cuatro o cinco años verdad antes de antes de estos últimos meses así un poco más tristes uh -huh. eh, eh, todo se ha mirado a lo grande no todo esto ha hecho a lo grande y nos hemos olvidado de, de las de las muy pequeñas cosas que son fundamentales ¿no? entonces eh, simplemente recibir un correo de un amigo que se acuerda de ti en un mal momento hemos dejado de valorarlo no hemos dejado de valorarlo porque son solo valorábamos las cosas grandes entonces yo creo que que volver a fijar la mirada en cosas pequeñas no en disfrutar de una tarde con un amigo en disfrutar de una tarde con, con, con, con tu pareja en, en ese tipo de cosas que en el fondo son las que las que luego nos van a llenar ¿no? sí. y las que y las que además luego cuando cuando tengamos cuando estemos otra de nuevo en la vorágine de trabajo a montón de son las que más vamos a echar en falta no más vamos a echar en falta entonces aprovechar estos momentos para replantearnos nuestra escala de nuestra escala de valores y decir oye cuáles son las cosas que realmente ...que realmente hay en la vida... Eso, eso es fundamental, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, ya te decía, ¿no? Eh, de, de, de encontrar momentos para estar con la gente que te quiere uh -huh. eh, o con la gente a la que quieres es, es, es fundamental para estas cosas. Eh, deporte, ¿no? No podemos olvidar también eh, la, la necesidad de cuidarnos, de cuidarnos, eh, eh, eh, o sea, nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar de nosotros mismos y como directivos de cuidar de, de nosotros para que cuide nuestros equipos, ¿no? Para uh -huh. cuidar a nuestros equipos. Entonces, eh, estar en forma es algo fundamental, ¿no? Fíjate, eh, cada vez, o sea, en los tiempos pasados y ahora, de eh, la gente sigue diciendo que no tiene periodistas tiempo para hacer deporte, ¿no? O, uh -huh, sea, hombre, se o sea, nunca tienes tiempo para hacer deporte hasta que encuentras algo complicado, ¿no? O sea, cuando un tío eh, eh, le da un infarto o una cosa de estas, eh, eh, encuentra el tiempo para hacer deporte, ¿no? Encuentra el uh -huh. tiempo para hacer esa media hora de deporte, o pues, ese tiempo que tiene que hacer cada día, eh, eh porque ha pasado por un momento de apuro, ¿no? Entonces, ser capaz de encontrar en estos momentos esos, esos, ese ratito para para estar con nosotros mismos, para para que incluso se puede combinar, ¿no? Dices, "Oye, voy a hacer deporte con, con alguien y tal, con un amigo, con, con, con mi pareja o lo que sea", porque así además de además de mantenerte en forma, eh, compartes un, un rato con alguien más, ¿no? Uh -huh. Y luego y luego otro tercer aspecto que también entiendo que es fundamental en esta en este en este en estos tiempos y en todos los tiempos en general, ¿no? Eh, ser capaz un poco de, man, de de proyectar nuestro nuestra nuestra estrategia de vida, ¿no? Así uh -huh. como las compañías tienen su propia estrategia y los departamentos y los equipos man, pues definen sus propias estrategias, oye, ser capaz de definir mi propia estrategia, ¿no? O sea, ¿qué quiero hacer yo como yo como yo SL, ¿no? Y quiero hacer como yo SL eh, eh, de aquí a los próximos cinco meses o cinco años, ¿no? ¿Dónde uh -huh. quiero estar? ¿Cuáles son las cosas que me van a importar? y cuáles son los objetivos que, que pretendo conseguir, ¿no?, porque en el en el fondo, sabiendo que vas a conseguir eso, pues uno tiene una visión en el largo plazo que le permite que los los, los malos momentos del corto, pues pasen rápido porque es un, es un, es un paso necesario para ir al largo, uh -huh. ¿verdad?, eh, eh, eh, y además y los buenos momentos del corto los disfrutamos mucho más, ¿no?, los disfrutamos uh -huh. mucho más, pero siempre teniendo claro qué es lo que queremos hacer, ¿no?, que mucha gente esto eh, eh, lo ha olvidado, ¿no?, darse cuenta de que Muy no solo bien. lo importante es la empresa, sino también uno mismo, ¿no? Uh -huh. En definitiva, es posible, queridos amigos, queridas amigas, claro que sí, eh, ser feliz en tiempos de crisis. Y no estamos hablando nada, no se si quieran ustedes de, de grandes eh, locuraciones, sino son aspectos que van a estar ahí. En el 2009, en los despachos, en las salas de reuniones, en las salas de conferencias, en eh, todas las empresas, las medianas y pequeñas. Pero qué bueno reflexionar... Eh, por un momento aquello de, mmm, bueno, sin caer, eh, como no cae este espacio en ningún momento, en el eh, aspecto superfluos, pero sí claves fundamentales como pueden ser ese detalle eh, y lo humano, que al final es lo que va a producir... Una acción en las organizaciones que es lo que no debemos de dejar de, bueno, de que se vaya produciendo en el día en el día a día don Carlos eh, 25 segundos háblenos de usted dónde va ahora qué va a hacer qué tiene pensado cuéntenos bueno para las vacaciones bueno ya, ya está ya le pillamos en vacaciones pero sí, digo sí, para enero. Sí, bueno en enero pues, pues seguir seguir en la seguir en la ronda ¿no? de, de, de cursos y seminarios por, por toda españa no tengo cosas programadas en valencia en sevilla en alicante en madrid en barcelona eh, eh, me sorprende ¿eh? me sorprende que con la que está cayendo eh, la gente siga buscando o sea si siga, siga necesitando de estas cosas ¿no? y, y me sorprende que, que... El, que, que haya que o sea que, que haya un, una sensación de, de tan negativa digamos dentro de las organizaciones en este en este eh, eh, en, en este 2009 en el que en el que podemos compararnos con otra gente que lo está pasando muchísimo peor que nosotros ¿no? entonces uh -huh. me sorprende que haya gente todavía que pues que mantiene su puesto de trabajo que, que tiene que o sea que sigueiendo uh -huh. sus objetivos y sus profesionalmente claro hablando que sí. ¿no? y, que, y que tengan una parte negativa ¿no? me, me, me sigue sorprendiendo me sigue sorprendiendo. bueno pues le agradecemos muchísimo le decíamos un feliz eh, año 2009, que seguro lo va a tener, gracias a nuestro experto en el día de hoy, eh, speaker, consultor, eh, está recorriendo pues distintos lugares de España para hablar de un asunto que no se nos debería de olvidar, ser feliz en tiempos de, de crisis. Don Carlos, una en un momento que venga por Madrid le pillamos y se viene al foro un día. Gracias. Muchísimas gracias, Francisco, así será. Feliz año nuevo. Continuamos en el Foro de los Recursos Humanos, un foro de los Recursos Humanos del día 29 que poco a poco va bueno consumiendo los últimos minutos del 2008. Volvemos.